Buen día, Omar. Buen día, Fabricio. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Julio. No, por favor. Eh, ¿Estuvieron reunidos con la autoridad de la CGT? ¿Estuviste reunido vos? Eh, sí, estuvimos... Eh, bueno, estuve reunido con las autoridades porque ustedes saben que acá dentro de, del centro este está funcionando un CRED, que es un, uno de los eh, consejos regionales de educación y trabajo, uh -huh que es un convenio que se en el 2006 se firma con el Ministerio de Trabajo de la Nación, eh, CGT a nivel nacional y la Dirección General de Escuelas. Bueno, entonces este me llamaron a reunión por el, por el cambio de autoridades para presentarse las nuevas autoridades y bueno, pedir un informe de cómo estaba funcionando esto aquí. ¿Cómo ha sido el funcionamiento? Bueno, el funcionamiento ha sido bueno, nosotros este Hemos dictado algunos cursos específicos para el sector. Eh, por ahí el, el cambio que, que yo veo así a priori eh, sería que las autoridades nuevas de la CGT se van a hacer cargo y les interesa este tema de los CRED, de los consejos regionales. Eh, un poco que las, las viejas autoridades no, no le habían dado demasiada importancia al funcionamiento de estos, de estos cursos que apuntaban un poco a todos los trabajadores y familiares de los de distintos sindicatos, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Programando para lo que va a ser el año que viene. Sí, sí, sí, sí. Ahora programando, ya está todo planificado para el año que viene. Así que, este bueno, tenemos varios cursos que vamos a dictar y, y esta nueva eh, regional, o sea, la, las nuevas personas que, que están en CGT regional van a van a avalar todo lo que nosotros vamos a hacer este año pero van a empezar a este a buscar un poco ellos su horizonte para ver eh, qué es lo que tienen que darle respuesta a la gente que en mm. realidad es lo que tendría que ser si en realidad que se va a buscar que quien salga después de la escuela tenga la posibilidad de conseguir un trabajo sí sí pero en principio buscar de dar la, la o sea de, de preparar en los oficios que realmente eh, por ahí claro. hay necesidad, ¿cierto?, que surgen vacantes en los distintos sectores, de ya sea de servicios o de, eh, bueno, de lo que sea, ¿cierto? Los otros días cuando conversábamos sobre el cierre del año, hablábamos de que por ahí el tema de la construcción, por ejemplo, no tiene demasiada aceptación sí. este estos cursos que dan, ¿no? Claro, es así, nosotros sabemos... E inclusive, todo la... nosotros tenemos una mesa de cogestión acá que constantemente nos apoyan y nos dan un panorama de las necesidades laborales del mercado. Uh -huh. El área de la construcción, o sea, todo lo que es albañería o colocación de placas y revestimientos cerámicos, hay mucha demanda. Pero cuando se abre un curso y se pone a disposición, eh, hay pocos interesados en hacerlo. Por eso yo te decía el otro día que sería interesante que los jóvenes y los adultos eh, sepan que realmente se hacen un curso de albañilería de cerámicos que van a tener seguramente van a tener trabajo casi inmediatamente uh -huh. eh, julio bueno buenos días renuevo el saludo ¿Qué tal eh, a ver eh, la, la temática y la orientación que van a tener los cursos estos del CRED, eh, a través del CRED, digamos, sí. eh, ¿lo define eh, formación profesional o lo define la CGT? Bueno, lo tendría que definir CGT porque ellos tendrían que hacer un estudio de las necesidades del mercado, ¿cierto? Uh -huh. Pero en este caso, como eh, no tuvimos el apoyo eh, necesario para la planificación de parte de CGT, eh, nosotros con otros sectores de la comunidad que han intervenido, ¿cierto?, muchos sectores, sindicatos también no es que eh, cgt así como como ente eh, importante no haya participado sino que por ahí otros sindicatos han participado pero lo han definido generalmente ellos eh, perdón eh, lo, ellos lo tendrían que definir de acuerdo a las necesidades que capten ellos uh -huh. bien qué cosa cuál no sucedió este año digamos claro, de... claro en realidad en la planificación para el año 2011 y Fue hecha todo desde acá, desde el Centro de Formación Profesional, con la ayuda, bueno, de distintos empresarios, juntas vecinales, municipalidad o la barría, que también es la que marca un poco las necesidades del mercado. Claro, eso eso también te quería preguntar, porque digo el Centro de Formación también está vinculado, por ejemplo, con algunos programas Eh, que, ...que aplica la, la oficina de empleo del municipio, ¿no? Exacto, nosotros tenemos algunos alumnos... ...o teníamos, porque ya terminó el ciclo electivo... Eh, ...algunos alumnos en el los programas nacionales... ...o provinciales, como por ejemplo Más y Mejor Trabajo entonces a algunos alumnos que recibimos que le pagan unas becas son derivados desde el servicio de empleo de la municipalidad uh -huh. bien eh, es decir que la, que la oferta entre entre los distintos actores que pueden generar empleo y ustedes para capacitar digamos la interacción con eh con matices, pero existe, hay interacción. No, no, no, por supuesto, eso lo venimos haciendo todos los años, uh -huh. porque nosotros solos como centro de formación profesional no podemos trabajar con pubertas cerradas, ni hacia adentro, porque si no estaríamos eh, totalmente ciegos y no veríamos la realidad, y estaríamos preparando alumnos o jóvenes, adultos, que no sabríamos si tendrían salida laboral, uh -huh. en Julio... cambio de esta manera sí. Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte algo más amplio, que en realidad es, en un contexto de ciudad actual o de país actual como el que estamos viviendo, eh, ¿qué rol ocupa la formación profesional? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué significancia le deberíamos dar a la, a la formación profesional? Bueno, la formación profesional yo creo que es una de las vinculaciones más importantes con el trabajo. O sea, es la parte educativa donde hay una... Tendría que haber una vinculación importante con el mundo del trabajo. Eh, las autoridades educativas de la Nación y de la provincia le están dando muchísima importancia a formación profesional. Y para darte un panorama de la importancia y de la jerarquía que tiene que eh, adquirir eh, la formación profesional, eh, nosotros nos hemos separado, o sea, nosotros no, las autoridades de, de la provincia, con la última reforma de la ley educativa, ha armado direcciones distintas. Nosotros antes estábamos la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional, y ahora estamos en la Dirección de Educación Técnico-Profesional, que estamos a un mismo nivel que que sería Escuela Técnica, Escuelas Agrarias, Agrarias y Formación Profesional. Quiere decir que eh, nosotros en este momento estamos como en un sector que apunta a todo lo que es el trabajo, pero a través de la educación. Muy bien, Julio, te agradecemos mucho ¿eh? por este tiempo. Bueno, no, a ustedes como siempre, este por difundir todo lo nuestro y a la audiencia que siempre nos escuche y a toda la comunidad le decimos muchísimas gracias por habernos acompañado durante este ciclo lectivo. Que tengas buen día. Igualmente, gracias. Julio Pibuel, director del